Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Teatro Metropolitan de Buenos Aires, totalmente lleno esta noche. Y les recordamos que de lunes a jueves estamos a tres cuadras de aquí, en la Sala Pablo Picasso del Complejo La Plaza, ¿eh? así que también los esperamos allí. 45-35-4000 es el teléfono y dolina.info.ae.com. El correo electrónico de La Venganza Será Terrible. Bueno, tenemos aquí nuestra clásica sección, mi marido no es el de antes, <risa> también llamada, qué desgraciada soy, o el dama de casa, es prácticamente un ser humano. Ayer habíamos empezado, Guilespi, sí. casi no pudimos continuar, con consejos que consejos para evitar un accidente. Nos limitamos a decir sí. que no había que caminar por la banquina, y y, y Cocosili empezó a contar una historia... Eh, ...conforme a la cual se había caído de un micro... ...estuvo como una hora hablando y al final no pudimos... No. Así ...que quedó pendiente esto... ...que lo pendiente podemos hacerlo también... Bueno, ...es el momento me parece... Eh, eh. ...pero no, tengo algo interesante... que es, ...¿qué hacemos con los caracoles? Oh. ...nos llegan... ...pero infinidad de correos electrónicos que dicen... ...¿qué hacemos... ...con los caracoles? ...en principio hay que... ...el caracol deja huella, deja un surco... Eh, deja huella como si fuera necesaria esa huella para seguirlo, ¿no? Claro, el y caracol es... más bien siempre está en el mismo lugar, así que... ...seguir un caracol es más bien quedarse quieto. Pero... Eh, no, pero tiene uso gastronómico, incluso... El bicho, dice usted. Sí, lo dice. El bicho que quiere, hay dentro sí, del caracol. Sí, claro. Es decir, eh, el caracol sí. admite eh, dos partes principales. Sí. El bicho que hay adentro, sí. que es la parte viviente del caracol... Y eh, la casa del caracol, que sirve más bien con fines eh, de, de adorno. Recuerdo de... Recuerdo, efectivamente. Yo cada vez que voy a un lugar, cualquiera, una ciudad cualquiera, voy a un negocio y digo, por favor, deme un caracol que diga recuerdos de esta ciudad. Estamos en Tilcara, te dice. Eh, recuerdo de Tilcara. <risa> y dice, mire... Y los caracoles no han estado en los últimos cuatro millones de años. Tiene que recordar mucho para... ¿A usted le gustan los caracoles así como adorno Coco sí le dijo algo genial el otro día. Dijo que el ruido que hace el mar lo hacen los caracoles. Como puede comprobar cualquiera que se ponga un caracol en el oído. Entonces, usted llega a la playa y oye... ¡Uf! Eso no es el mar, son los caracoles... Si no hubiera caracoles, el mar sería silencioso. Los caracoles producen... ¿Qué es ese ruido? No nos explica que uno eh, saca todos los del mar dos kilómetros, por ejemplo, todos los sacan capitales y sigan ruido. Amplificando, amplificando, claro. Amplifico, amplifico, claro. Yo no quiero, no quiero decepcionarlos, pero no, no, me no, vio en la obligación. ¿Cómo? Me vio en la obligación. ¿De decepcionarme? Y sí, porque... El caracol se usa precisamente como recuerdo de lugares marítimos porque por eh, su forma hace ese sonido, la entrada de aire, usted puede invocar el mar. Lamento decirle que el sonido del mar no tiene nada que ver Dale, con que hombre, le ha dicho el cocinio. ¿En ¿Qué que caracol? caracol? Volvió Rolón. Sí. <risa> ¿Usted quiere decir que es aire el que entra y hace todo ese escándalo? Es aire, señor. No. Y nosotros si vendemos yo caracoles... Yo lo al caracol, señor. Yo, yo, y aquí está mi marido que no me deja mentir. En una habitación cerrada, sin viento y sin aire, ¿cierto? Herméticamente cerrado, prácticamente gravedad cero. Y eh, tenía... El mismo ruido que en Necochea, que fue donde yo lo rejunté, ¿cierto? Se escuchaba hasta el barquillero. <risa> Quizás ese... Mi marido, para que lo sepa, recorremos juntos, podemos recorrer casi 84 cuadras. Cuando le voy Precisamente por eso, ustedes... Tengo que pelear, soy yo después. Tiene razón, señor. Bien. Mire, si mi marido no fuera un cobarde... <risa> lo rajuneaba. Bueno, ¿usted va a llamar algún caracol, recuerdo de este bello lugar? Sí, venimos a... ¿Cómo se llama esta ciudad? Artículo primero. ¿Estamos en claro Claromecos? Usted lo sabe. Bueno, muy bien. Recuerdo de claro Claromecos. Mm -hmm. Tenemos caracoles de, de todos los tamaños y, y colores. Y usted puede comprobar esto que le digo del sonido porque hay caracoles que no hacen mucho ruido. Bueno, es el... Eh... Sí, son los muditos. No, un... Como cualquiera. No, no, vamos hay caracoles el... que son callados. Sí, sí. El famoso caracol cayetano. Eh, y en lo que se refiere a la parte de adentro del caracol, mm. hay gente que se la come, ¿no? Ah, oh, es exquisito. Es exquisita la ¿Qué carne. ¿Qué cosa? La carne de caracol. <risa> si el caracol es muy grande lo puede cortar en filetes. ¿Ah, sí? Tipo bife y, de lomo. Y tipo milanesa para irme sí, acostumbrando. Señor. Sí, señor. Porque veo a mí me da un poco de asco. Eh. No, no, sí, no, no. Que no, no pero se cocina. Se cocina perfecto. Larga un poco de baba. Mm. Y, y la baba, bueno. por eso digo, bueno. no le puedo echar un poco de harina. No. Y de pan rallado justamente se le va a pegar ¿La baba es pegajosa o es...? Y tiene burbuja oh. eh, sal Saliva Un pancho, mozo No, pero ahora se está utilizando la baba de caracol Usted se la pasa por el rostro Agarra un caracol, lo friega Bien por el rostro Y le deja el cutis, es una seda eso ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. ¿Es verdad eso? Es verdad Es absoluta, ¿quiere probar? Sí, entonces, envuélvame. Un momentito, eh... querida, que no vas a andar probando baba de cualquiera. <risa> Por lo menos adelante mío. Suspendala, mozo. <risa> Vamos a ver qué dice acá en este informe. Dice... Una de las actividades preferidas en la playa es juntar caracoles. Efectivamente, yo sí. cada que voy a la playa me paso juntando caracoles desde que llego sí. hasta dos minutos después. ¿Qué? <risa> Pero dice, después que volvemos de las vacaciones, no sabemos qué hacer con ellos. Es verdad, ¿qué hago con ellos? bueno eh, Y decora, los ponen un rincón, el rincón de los caracoles. Te doy un ejemplo fantástico, atención a las mujeres también en la casa. Eh, hay frascos de distintas formas que vienen ahora, súper modernos, cuadrados de vidrio. Pone caracoles, pone piedras, caracoles, piedras. Y aguas, por ejemplo. Ajá, ¿y qué un... ganó? Queda como una pecera, un decorado tipo pecera. ¿Es verdad? Pero no me gusta. Mire que... Bueno, eh, puede meter eh, un pescado eh, adentro y eh, ya... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Decoraciones marinas? Tenemos... Eh, todo, todos los modelos tiene tenemos caracoles, pero también tenemos barcos piratas, barcos abandonados, uh -huh. tenemos eh, amebas. ¿Amebas? ¿Son ¿Sí? muy chiquitas las amebas? Qué linda decoración de amebas, ¿no? La sí, ameba, ame... que no, una ameba está muy bien. Sí. La ameba... Eh, querido señor, es guardiana. ¿Sabe cómo se reproduce una ameba? Eh, nosotros nos estuvimos a observar, pero no logramos identificar... Eh. Eh, porque a lo mejor en cautiverio no se reproducen tanto. Porque la ameba eh, es un poco... Yo tengo una teoría. ¿Sí? De una ameba salen dos, de dos salen cuatro, de cuatro salen Exactamente, dos. se divide por dos. Uh -huh. la, en el lenguaje de las amebas, dividirse por dos... Y tener eh, un acto amoroso es lo mismo mm. y, y se lo dice el mismo la misma me Dice, me voy a dividir por dos veo que la vida amorosa de la meba es extraordinaria porque se hace las propuestas ella misma claro. como tantos de nosotros sí. pero eh, se divide se divide y son, cuando quiere acordar son dos amebas Y una por un lado y otro por el otro. Mire, te veo que se ha dedicado a observar eh, la vida marítima. Estoy observando más... porque a mí, eh, bueno, un, un señor del trabajo me regaló un microscopio. Una novia que tengo. Realmente. Excelente <risa> regalo, <risa> me regalo después, mucho mejor que una película cualquier eh, cosa. Un microscopio. Es el mejor regalo que me hicieron en mi vida. Calcule sí. lo que habrá sido en mi vida. Un día <risa> eh, viene a mi novia dice, oye, imbécil, eh, Dice, te traje este microscopio de regalo, porque, porque sí, me dijo. Sí, sí, sí. Me llamó la atención, ¿no? Sí, sí, y le digo, ¿para qué sirve? Vio que yo soy una persona que no sale mucho. Y dice, para observar microbios por el agujero. Mm. Eh, corta de bocalvolario. Eh, de... Sí, sí. Dice, vos, genial, ponés la el... y por el agujero se ve unos bichos que vienen a ser los microbios. Que si sí. no fuera por este aparato... Que te lo regalé yo. ¿Le doy el no lo, no lo verías. Claro. Ese chiste que me haces vos y no, y no la verías. Eh, <risa> esto es verdad, dice. bien Tenemos mucha comunicación nosotros. Y ahí me puse a observar las amebas. Tuve 20 días. ¿Amebas en miniatura? Todo, sí, sí, claro. <risa> y por ahí... Micro amebas ahí, casi podríamos decir. Claro. Eh, y estaba viendo una noche... Nada, la me va ahí, muerta risa. Y por ahí, la veo que se dividen dos. Claro, ahí está. Ah, oh, le digo, que te canché justo. <risa> <risa> eh, ¿A usted le gustan esas cajas hechas de caracoles, que tienen cosas pegadas? Y a, aquí las vendemos. sirven para guardar caracoles, por ejemplo. <risa> aquí este las vendemos, también eh, le hacemos aplicaciones de... En verdad hay cosas artificiales, ¿no? Que son símiles escamas, símiles corales... Eh, a mí, discúlpeme, ¿no? lo artificial no sé usted. Eh, no, no, me no. gusta mucho más. Sí, sí, sí, sí. <risa> eh, hay gente que le gusta lo natural, ¿no? Que juega solamente con las cosas de la naturaleza. A mí me gustaba antes, a mí me gusta lo artificial. Sí, eh, claro. Justo que yo me estaba por cambiar. <risa> eh, por ejemplo, eh, hay lugares donde juegan eh, los chicos juegan con todas cosas de la naturaleza. Sí. Eh, en la Malasia, por ejemplo, como no no tienen la idea del barrilete, remontan rayas. Claro. El pez llamado raya, que es un pez planito así. Sí. Pero levanta vuelo eso. Levanta no. raya. Es que tiene que haber mucho viento. ¿eh? Sí. La manta raya. Eh, le ponen unos piolines son los tiros y la remonta se lo hacen se hacen la raya le dicen al compañero del juego tipo sale corriendo y la remonta ahora es un poco a peligroso a colea que se yo todas esas cosas ¿no? es un poco peligroso eso. peligrosísimo claro porque la raya vio que tiene un aguijón en la cola tiene un aguijón en la cola y que con todas las especies para, ¿eh? con todas las especies marítimas ahí en Malasia hacen juguetes no no juguetes? con la raya, no, raya, raya. raya. con Como... una tortuga hacer un barrilete no le remontan no, por ahí un autito, una tortuga la tortuga la usan eh, para cabalgar uh -huh. claro, me imagino que no hay juguetes, tiene que usar los elementos de la naturaleza es eh, los elementos eh. de la naturaleza no tienen ni playstation, ni juguetes se nada. juega al billar en sí. en malasia es horrible y un día le dicen, ¿quieres jugar al billar? me dijo sí. un amigo bueno, tramo un barrio, vamos a jugar al billar tengo unos huevos de tortuga Ovaladas completamente, ¿no? iban para cualquier lado, claro. las bolas se rompían además. Y con un pez espada le daban a... Sí, el... le dábamos. Ah. Eh, y horrible, jugar al billar con bolas que son ovaladas y además se rompen y salen tortugas de adentro. <risa> es una porquería. Sí, pero le digo, difícil. puede tener una ventaja, porque los niños están en contacto con la naturaleza. Exactamente. El Hoy en niño... día los niños no saben, ni los animales se creen que no, Pokémon No, señor, no saben lo que es un... Un lagarto, no, una un alombriz, un escuerzo. No ven nada de lo hermoso que hay en la naturaleza. Sí, pero hay animales eh, domésticos y animales que no tienen que estar eh, que pueden ¿Algo? ser peligrosos para Buenas un Buenas tardes. Buenas tardes. Y, y nosotros eh, acá con mm. mi señora <risa> venimos a comprarle a nuestro hijo que no tiene ningún contacto y esto te lo digo Y esto es algo que a mí me viene alarmando hace 3 años. Sí. Y le vengo diciendo a Armando que no tiene ningún contacto de con de la sangre. naturaleza, el degenerado. Y entonces quisimos venir acá para que usted nos aconsejara una mascota para mm -hmm. o Y usted tiene tiene espacio, por ejemplo, para un perro, un gatito. O Somos sea, nuestras, si tenemos no, pues. Sí, sí. ¿Tenés? Un departamento amplio, ¿Tenés? amplio, amplio, pero mm. pero departamento pero sucio también, sí. ¿no? <risa> Porque siempre... ¿Qué, ¿Qué me aconseja para el nene? ¿Usted quiere lo tradicional, un perrito, un gatito? No sé lo que es tradicional. Sí. ¿Qué es tradicional? Un perro o un gato, eso es un la mascota es más cabido. tradicional. Es, es conservador, exactamente. Sí, eh. pero... Eh, yo no Usted no va a ver un perro heterodoxo, <risa> ni por casualidad el perro... ¿Ladra? ¡Guau, wow, guau! Wow. Sí, pero el perro... Si le escucha, se va. te pasa por una reja el tipo le salta, ¿ves? Un perro más conservador de los animales pero quien va a cuidar el perro, el nene no lo va a cuidar no lo no, va a sacar no a la a calle ah, sí, hay que, que, que, que algo... se cuide solo claro. ponerle un lobo que se consigue el mismo el alimento sí. no hay que alimentarlo el lobo tranquilamente a la noche sale mata cinco o seis gallinas un tipo, algo y chau, y vos tenés, no tenés que andar sí. ay tengo que ir a la, a la veterinaria a, contar, a comprar el el, el, el, sí. el ARF que es el alimento para leones. Porque quizás usted está buscando algo eh, más exótico, como por ejemplo las iguanas que se están poniendo de moda ahora. Ah, Tenemos algunos reptiles. Ser. Una iguana puede ser. ¿La iguana ¿Le interesa ser. eso? No, no puede ser. ¿Y usted ya tiene un, un lugar eh, apropiado para tener la, la iguana? En la cama del nene. ¿Tiene? Que duerma con la iguana. ¿no? Es la cabecera, es ¿eh? la almohada. La iguana en la cabecera y el rulo en los pies. ¿Cómo es la iguana más o menos? ¿Parecido a qué? Eh? ¿A una laucha? Eh, no, la iguana es, es un reptil, eh, sí, señor. Tenemos de distintos no, tamaños cómo... y tenemos, por ejemplo, de 50 centímetros con cola incluida. ¿La cola te la dan aparte o...? <risa> <risa> ya la trae el animal, se refiere, señor. Se refiere a la iguana. Sí, sí. Eh, bien. Pero fíjale bueno, no sé si usted la quiere la quiere tocar, la quiere acariciar porque no, tiene una particularidad. No, no disculpe, yo hasta que no la compro no la toco. Mire si se la rompo. Ah, no, y aparte, sí. Eh, ¿y más grande, no hay? Una cosa así, más. Ay, pero a mí me da asco. ¿no? ¿Y más grande? Es... la verdad que no sabe, es una lagartija espantosa. Era claro, y que anda por la casa, lo más, me imagino, no, porque no, a vos sabía. te vienen a visitar tus amigas por sí, a tomar cobre. el té y de golpe se asoma abre la puerta un lagarto gigantesco, de Mayantora. No, no usted, no, Nada, no le gusta, igual no. la, la, la puede no. llevar en el hombro. No, peor todavía, imagínense. Mire la lengua como la saca. Un asco. No, no no le gusta esto. No, bueno, no si gusta, no ¿eh? nos podemos inclinar por eh, si seguimos en, en tren de animales más exóticos, los coatíes son los animalitos coatíes. simpáticos. ¿Sí? No, no parece que tuvieran una máscara puesta, son antifaz. una un, un antifaz, me uno un animal tan eh, que se está ocultando me da, <ríe> me da pina, ¿eh? Y los erizos no, en animales exóticos, erizos, erizos. ¿Erizos venden también? Sí, ahora sí. Ah, la verdad que es una veterinaria ah, completa. Ver, y el hay el erizo. erizos albinos e inclusive. A ver, ¿eh? muéstremelo, el erizo. Mire, tómelo. A ver. Eso es un fardo de alfalfa. ¿Esto es, es un animal de una pi una piña ella. No, es que está <risa> ¿Y ¿Dónde tiene la cara? Está asustado. Esto no es un alquiler, está asustado y se pone redondo. Como... Y se pone redondo, pero usted lo lleva a su casa y si le da ternura, cariño y cuidado, se va a abrir y le va a mostrar su mirada. ¿Cómo le voy a dar cara? ternura y cuidado a esto? Usted dirá... Eh... Usted pensará que estoy acostumbrado. ¿De qué están creo? hablando? ¿De qué están hablando, ya, querido? Que no, ya, ya tengo, deme otra cosa. <risa> Dígame, ¿cómo son los cien pies? Los cien pies eh, son como unos gusanitos que tienen... ¿Pies? Eh, sí, y cien. ¿Busanos con pies? Yo nunca qué vi. Raro, eh. ¿Y de qué, tama qué tamaño tienen los cien pies? Pasen a verlos. ¿Cómo? pase a verlos. <risa> tenemos también siempre ¿Pero es. qué tamaño tienen? <risa> tienen ¿Tiene? ¿Tienen eh, un máximo de 10 centímetros, nomás. Ah, no les no le crece más de eso. Eh, no. Nosotros habíamos pensado en algo como una ardilla, como un hamster. Lo que pasa es que, miren, yo les voy a decir, es ilegal eh, esos... Eh, ah, y el erizo no. <risa> ah, perfecto, un hamster es ilegal. Bien. No, usted no me pidió un hámster, me bueno. pidió un 100 pies. Eh, cigüeñas. Y hay que esperarla, hay que saber esperarla, ¿eh? Además dónde la verdad que las cigüeñas traen los niños. Miren, nunca tuvimos aquí, pero no sé por qué no le pregunta a su marido. Porque, Porque yo soy la claro, posa. Siempre nos pasa lo mismo. Me voy a tener que peinar mejor, querido, me parece. Y yo voy a tener que dejar de usar mini falda. Bueno, disculpe, no sé si van a llevar, porque mire, ya le mostré todas las mascotas que tengo en el local. No me gustó la atención, ¿eh? No. No me no, gustó no. la atención. Es más amable el cocodrilo ese que usted. Sí. <risa> Pero eh, me parece que ustedes tienen que quizás hablar con, con su hijo, ¿no? Es para, para él, la mascota. Sí. Y... No, no, no, nosotros le elegimos las cosas. No me, me gustó Rural. la atención. Yo eh, usted tiene que vender la mascota. Tiene que decir, mira, y este es Macanudo es buenito, no come nada, no, no rompe nada. Se llama Julano. Eh, quiere verlo? A ver, a jo, a jo. Claro. Le hace alguna preguntamos Le preguntamos la mascota ¿sí? quiere hacia. Ahí tiene como 20 animales y ninguno sabe hacer nada, señor. Pero esto no es un circo, señor. A mí circo, me gusta señor. un perro, viene un perro, el tipo a ver córrame este palo. Pero esto no es un circo, señor, esto es una casa de mascota. No importa, pero a mí me gusta la casa de mascota que el tipo le hace hacer de todo a los animales que que vende. A ver, ¿qué es un cocodrilo? A ver, dice, ¿cómo se llama este cocodrilo? Wally, Wally, eh, a ver, hacéle... Hacele la cartera a la señora. Hacele la cartera a la señora. <risa> Discúlpeme, pero el erizo se le hizo bolita y usted ni mu, no le interesó. ¿El qué? El erizo el, se el le hizo bolita. El regalón de la casa es el erizo. El erizo se le hace pelota, efectivamente. Sí. Nosotros eh, cuando viajamos a ¿te acordás? Mm. Australia. Ay, Australia. qué viaje fantástico. Ah. Primero lo adelantado que está. Ah, oh, sí. Uno sí? cree que están eh, eh atrasado, sí, no, que no le llega la no. cultura, adelantadísimo. No, Sydney. Yo, yo le dije adelantadísimo. Mi señora creía que ustedes eran prácticamente sí. unas bestias, pero no, le digo, están bastante adelantados. ¿Rubio? Oh, todo rubio. Mm. Y ahí hay unos bichos bolitas muy grandes, son los bichos bolitas más grandes del mundo. Una, directamente unas bolas enormes, todo bichos, que Pare, se esconden abajo. Pareciente bowling. La, eh, más o menos, de mismo tamaño bowling. Todo. Yo levanté una piedra en un momento y me salta... Me desconoció el bicho, ¿no? <risa> claro. Un pedazo de bola enorme, me suelto así digo, ¿qué es esto? ¿Qué es sí, esto? Sí, se, gara... se desplegó, abrió... Y, sí, estaba Kevin, sí. El, el australiano. Mm. Eh, Kevin, Kevin Agri era, ¿no? Sí. sí. sí. Amargo era. Sí, sí. Como suspiro de chino. Y... Y sí, me dice el tipo, no tenga miedo. Me dice, no tenga miedo, señora. Le digo, señor. Claro. Y <risa> dice, son los bichos bolitas acá de Australia que tienen un tamaño enorme. No, pues una cosa, da una impresión, sí, sí. aparte se mueve en una velocidad ¿No? que... Y eh, los usan, los usan como aplanadoras para las calles. En media planadora hacen dar vuelta a los bichos bullies. Y un día veníamos eh, acá con mi señora, que no me deja mentir, ¿no es cierto? Hay un pueblo que está en el medio de dos colinas y la ruta viene Gottenburg. de arriba, baja, pasa por el pueblo eh, y sube de nuevo. Sí, claro. Sí. sí. Eh, Bruston se llama eh. Piedra triste. Y, Entonces un día estábamos ahí en el pueblo, paramos, estamos comprando unos recuerdos, unos caracoles. Así, agua, no, agua. Unos caracoles de 20 metros sí. que decía, recuerdos de Bluestem. <risa> y en eso pasa un camión lleno de bichos bolitas. Oh, un llevamos. transportador Brazos de lleno, bichos bolitas. Bueno, sube la colina y cuando sube vuelca. ¿Y los bichos bolitas? Empezaron a rodar colina abajo, sonó sirena y dice agáchense que vienen los bichos bolitas. Entonces, bueno, los nervios y a la velocidad ah, que venían nos sí. metimos en un sótano con sí, mi señora sí, sí. y habrá pasado dos minutos y bajaron lo que pasaron los fue un milagro encontrar un sótano en la carrera también eh y ahí eh, casi todos cometieron el error y salieron dije menos mal ya pasaron claro. Uy, volvió el otro lado por la otra colina Total que pasaron como seis veces, hasta que se quedaron todo en el pueblo ahí. Y ustedes en el medio de los bichobolistas, me imagino esa situación, qué horror. Eh, no. No, no, hace porque... nada, eh. es es no hace nada, es la impresión. nada No hace nada. No hace nada, nada, nada, nada absolutamente nada. nada. Es la primera impresión, nos dijo sí, un australiano sí, sí. cuando llegamos a Australia. Lo único que van a la humedad, ellos viven en la humedad y buscan la humedad. Sí, claro. Buscan la humedad, claro. En el lugar seco desaparece sí. se achican. Dice, son chiquitito chiquititos, y dice, ¿cómo? ¿qué pasó? dice usted con con no, aquellas no, bolas no. gigantescas, ¿no? y, eh, ¿en eh, y dice, no más? sé, ¿a qué busca? Eh, y dice, no, esto, estos bichos con, eh, con la sequía se achican, claro. cuando viene el tiempo de la lluvia, vienen la lluvia de Ranchipur sí. eh, unas bolas así imagínense, <risa> llueve 40 días así que, imagínense como tenemos sí, los, los bichos <risa> Bueno, hablando de, de ranchipur Pur eh, Aquí están los del noticiero Ahí los veo, eh, ahí los veo Ahí vienen eh. rodando, cuidado Cuidado que vienen rodando Este este teatro es espectacular para rodar eh. Sí. Eh, Recién se levantó una señora De la última fila Pegó una rodada, Ajá. amalaya la rodada Arrastró cinco canamereros Son las famosas avalanchas del teatro metropolitano Breve pausa y enseguida continuamos Permiso